Soy terrorista, por el Ineira. Antipostal 6, al Mapuche en huelga de hambre. Soy terrorista para el gobierno de mi país porque creo en el espíritu del árbol y del río, porque adoro al sol y no al dinero, porque no quiero represas en el sur ni energía sucia de sangre que alimenta el monstruo mórbido del hipermercado neoliberal. Soy terrorista porque no tengo trabajo estable, ni marido, ni contrato, ni chequera, ni cuenta corriente, ni tarjeta de crédito. Porque hace años renuncié a la idea de una casa propia, porque no pago impuestos, porque no soy una buena clienta de las casas comerciales, porque ando en bicicleta o a pie, porque tengo un amigo mapuche que me visita en casa y a quien yo visito, soy terrorista porque soy mujer y libre, porque digo lo que pienso, porque no tengo armas, porque creo en el amor, porque ejerzo el poder de mi palabra verdadera, porque no me inclino ante nadie, porque no practico el arte de la genuflexión porque no ambiciono lo que no me pertenece por derecho propio, porque la pobreza no me asusta ni me paraliza. Soy terrorista porque para un esclavo la libertad del otro es pavorosa amenaza.